Tenemos muchas manzanas ya adheridas, lo que falta es llegar al 65, pero el barrio está todo enterado, ya trabajamos manzana por manzana, pero falta las manzanas que lleguen al 65%, que es el requisito que nos pide GasBAM. Invitamos a todos los vecinos de todos los barrios, son seis barrios los nombró, Milenio, Sancho, Irigoy, Mayor del Pino, San Alberto y San Norberto. Seis barrios los invito a todos que empezó la obra de Gas Natural.